...de la producción en, de, que, está en, que está al mando de Fernanda González, la Ministra de la Producción, eh, se volvió a hablar del tema de la Ley Provincial de Gestión Integral de Plaguicidas y hubo una reunión de los funcionarios y funcionarias del Ministerio con varios municipios eh, para saber cómo están manejándose con eso, si se están respetando los límites para fumigar, eh, qué están haciendo los municipios y entre algunas cosas... Dijo la ministra que hubo un intercambio muy interesante. Les contamos un poco, una vez que el gobernador firme el decreto reglamentario, cómo se iba a trabajar con los protocolos. Trabajamos en este tema un poco de ida y vuelta y una sensibiliz sensibiliz sensibilización y ahora la idea es hacer talleres con salud y ambiente. O sea, se están preparando para cuando esté reglamentada la ley, cómo la van a trabajar con los municipios de los distintos pueblos de la provincia de La Pampa. Pero algunas este, declaraciones de la ministra hicieron algún ruido en, por ejemplo, los trabajadores de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Por eso es que vamos a hablar unos minutos con una productora de la UTT que es Antonia Jara. Antonia, buen día. Mauro, de Radio Carmés, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Mauro. Todo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos un ratito. Bueno, no sé si escuchaste, si leíste a la ministra Fernanda González respecto a la implementación de esta ley de control de plaguicidas, ustedes también dicen ley de agrotóxicos, eh, pero contanos desde la UTT como productora qué mirada tienen. Eh, bueno, eh, la ministra afirmó justamente eh, que la ley está vigente y que, se están, eh, que están trabajando con los, munici con los municipios para el su cumplimiento, eh, que también ya invitaron a ingenieros, agrónomos de distintas localidades para compartir cómo van a aplicar esta norma. Bueno, eh, desde mi lugar como productora, y además yo soy estudiante de gestión y tecnología de alimentos, eh, y también como ciudadana, eh, que me parece que muy bien eh, que está bien lo que están haciendo, pero, pero bueno, eh, lo que a mí me hace ruido que, que supuestamente están haciendo, pero a nosotros los productores no, tampoco nos llaman, eh, tampoco están haciendo algo al respecto eh, de, cómo, de cómo van a trabajar y todo eso. Pero bueno, si, si la ley se aplica o, o no se aplica... Eh, solo parcialmente entonces no se está protegiendo a quien realmente más lo necesita. Eh, después también dijo eh, que hay un equilibrio, no sé qué, dijo, ¿viste? Eh, ¿Cómo es que dijo? Ahí, ahí te digo bien, ¿viste? Sí. Eh, una pues, que... aparte dice, dice que eh, se, también que no querían perseguir a nadie. ¿Viste? Y que la idea era buscar equilibrio en la producción y en la salud y el medio ambiente. Bueno, eh, yo entiendo ese tema que es complejo, pero a mí sinceramente eso me deja pensando. Eh, significa, ¿Qué significa equilibrio para mí? ¿viste? Cuando realmente hay localidades donde la gente toma agua con resto de agrotóxicos. Y bueno, lo digo con respeto, pero con una preocupación porque yo también quiero producir y también me cuido, y cuido a, realmente a la, a la gente eh, que está alrededor. Entonces, eh, tendría que ser eh, para todos y, y, y adentro, o sea, para todos lo que estamos formando, lo que sería eh, la agroecología. O sea, ustedes tomaron estas declaraciones de eh, no queremos perseguir a nadie como una, este, una idea de ser débil con el fuerte. Claro, tal cual. Ajá, ¿y por qué? ¿Y, ¿y por qué esto? Y, eh, ¿Cómo sería? La, la pregunta en el sentido de, de, con respecto a qué, al débil, al qué. Y ser débil con el fuerte sería que el gobierno provincial es débil con los productores o con los que utilizan agrotóxicos. Claro, y, y ellos, eh, ahí, sí, si justamente es eso, que eh, solamente se preocupan ellos, eh, para mí es más que, que se preocupan en, en, en no pelear con real, eh, realmente con, con la fuerza más poderosa que vendría a ser. Eh, eh, los productores, eh, para, que para ellos son los más importantes, eh, los que producen eh, de forma intensiva, eh, ya sea eh, grano eh, vacuno y todo eso. Entonces yo creo que no quieren pelearse con ellos. Entonces eh, de ahí es como que, bueno, eh, vamos a cumplir la ley eh, y hasta ahí. Claro. La pregunta sería si el gobierno o el Estado no le exige a los productores que cumplan la ley, ¿quién se lo va a exigir? Claro. Ustedes, según su mirada, ¿quién se lo va a exigir a los productores si el Estado no, le, no, no, se, no se pone firme con, la, este, con el cumplimiento de la ley? Y eh, más allá de eso de que la ley ya está vigente, o sea, ya, ya está... Eh, el tema que no se exige a quién lo van a exigir siendo que tampoco los productores eh, grandes vamos a decir eh, no lo quieren hacer porque realmente ellos lo quieren evitar porque no hay una mirada no tienen es, ellos esa mirada de lo que es agroecología entonces eh, no no te van a no te van a trabajar todavía porque uno no tenemos eh, eh, Profesionales que realmente sepan lo que es la agroecología, eh, lastimosamente eh, la educación misma, eh, como los ingenieros agrónomos, eh, trabajamos mucho o trabajan mucho con agrotóxicos porque también eh, me considero hoy día estudiante y desde la parte eh, de alimentos, eh, todo es envasado, todo es eh, inocuo y todo un montón de... de, de de procesos que pasa pero siempre estamos hablando de de industrial entonces eh, al al al no al no pasar por desde la desde la educación también vamos a decir eh, no se va a poder implementar o, o quieren implementar a medias entonces eh, el proceso es muy lento como vienen haciendo Claro. Eh, no sé si, si te interpreto mal, eh, Antonia. Estás queriendo decir que también a los estudiantes, o las estudiantes, eh, los están formando para utilizar agrotóxicos y no con la idea de una agroecología. Eh, en, mi, sí, en mi carrera en especial no, no, no nos forman con agrotóxicos, pero sí es, vamos a hablar de... de eh, sí en la parte de, eh, de los ingenieros agrónomos, porque sí o sí tienen que usar productos químicos como fertilizantes, pero nosotros como, como futuros profesionales técnicos, ponele, uh -huh. eh, eh, eh, exceso de azúcares, eh, exceso de un montón de, de, de, de cosas que son, que enferman a, a las personas... Eh, tenemos, eh, si, vamos a decir que sin ética, o, o esto no solamente, eh, si hacemos un laboratorio y encontramos que la lechuga tiene agrotóxicos, eh, como profesionales nosotros podemos eh, eso, vamos a decir, sí, eh, se puede comer, me explico, pero yo como profesional y con ética no lo, no lo, no lo haría, ¿me explico? Uh -huh. Eh, no sé si tenés el dato, pero ¿cuántos productores que estén trabajando eh, produciendo agroecológicamente hay en la provincia de La Pampa? No tengo idea de eso, cuántos hay, porque tampoco se hace un censo de eso. Eh, no, no, nunca se hizo. Me pero parece son exponente. minoría porque... comparado con los que están utilizando agrotóxicos. No, sí, eso más vale porque también, eh, mira... Eh, hasta que Esto va a pasar así, hasta que realmente no nos informemos todos, eh, ya, ahí recién es como que vamos a darnos cuenta sí, eh, cuando veamos más que nuestras familias... Eh, Pasado mañana a los 45 años, esto no es para, para pasado mañana ya, pero de acá a un futuro que nuestros hijos, eh, que nuestros abuelos, con, 40, con, con mis abuelas, vamos a decir, con 45 años le agarre cáncer, a niños eh, también con más enfermedades, con eh, broncoespasmos, eh, como si fuera nada. O sea, esa, esa, cuando pase realmente cosas que que nos haga dudar de, cierto, de ciertos alimentos y ahí vamos a decir, bueno, eh, tenemos que producir de esa manera. Hoy o incluso vamos a decir, viste bueno, eh, es algo normal también, porque todo es normal hoy día o, eh, y listo, porque para mí hoy día es como que todo normal nada más. ¿Han tenido posibilidad como estudiantes eh, de hablar con algún funcionario del Ministerio de la Producción, alguien cercano a, a, este, a Fernanda González, sobre todo para saber si esta mirada que tienen ustedes como estudiantes, pero también como productores agroecológicos, eh, sí. puede llegar a, este, por lo menos cambiar la mirada de los funcionarios para tener una, este, una mirada más amplia de la agroecología, o eso es casi imposible hoy en día? Eh, realmente desconozco en la, en lo que sería la rama más importante por ahí para la, para ingenieros agrónomos y que sea, estudiantes como ingenieros agrónomos no sé eh, habría que consultar pero en nosotros no eh, para nuestra carrera no o no. sea no, no no no no definitivamente no porque si no se cumple o sea están arrancando como que por eso te decía es como que están arrancando desde muy abajo están haciendo Tipo, vamos a probar un, algo eh, como algo piloto, vamos a arrancar con los municipios, vamos a hacer talleres y, un, y hasta ahí, queda todo hasta ahí. Entonces, es como que el proceso es muy lento. Y si vamos a hacer, o sea, si vamos a, a trabajar y queremos realmente que esto, porque yo creo que todos queremos hoy día, como productora, eh, todos quieren comer sano, pero ¿a qué estamos llamando sano? Entonces, si porque yo creo que también eh, la ministra quiere comer sano y no quiere comer nada nada que a ella la enferme y que enferme a sus hijos entonces eh, a, si si si no quieren si, o si, si si no quieren comer directamente eh, no, no sé si es que o no lo quieren implementar o no lo quieren hacer esto la ley me parece que no lo quieren cumplir directamente porque no quieren uh -huh. Y, ¿Y no está viendo, en este caso, la ministra, que eh, están comiendo algo que los puede perjudicar a futuro? Eh, sí, para mí no, no están viendo. O si, si conocen y si saben de, de lo que están comiendo, y bueno, eh, eh, se estarán justificando con algo. Uh -huh. Eh, Antonia Jara, eh, estudiante, eh, pero también productora de la UTT, gracias por tu tiempo con Radio Quermes. Bueno, hasta luego. Eh, ahí escuchábamos a una productora de la UTT, que es una productora que trabaja con, eh, que estudia eh, en la Universidad Nacional de La Pampa, pero también este, eh, trabaja con agroecología, trabaja de manera agroecológica los alimentos. Y también salieron un poco a. Este, tener su posición respecto a la implementación de esta ley de plaguicidas, del control de plaguicidas.